Decir adiós y volver a empezar, sentir tú y yo que el mundo se nos va, mirar tus ojos por última vez, besar tu boca y desaparecer, dejar tus manos, dejarlas pasar en el amor, peores no olvidar tú me enseñaste lo no que puedes quejar piénsalo bien y déjame marchar podríamos ser árbol, casa mar, placer, pero nos falta ilusión podríamos ser vez bien te digo la verdad que nos quisimos ayer fue realidad, fue como un sueño y despertamos los dos, fue lo de un ave que el cazador truncó, me marcharé no miraré atrás, me marcharé con ganas de llorar. Marco